Un reto. Y, y, y. y luego también está un tema muy curioso, ya que sacas esto, es que es el, el tema de la privacidad. Uh -huh, claro. A mí cada si vez más personas me están preguntando, personas pues que. Con no tu código Fonti no? se puede saber todo de, ti, de una persona. Claro. claro. Cuanto más tiempo estás, eh, si tú teletrabajas, si tú hablas con tu novio por Internet, si tú eh, todo lo haces por Internet, pues ese, todo, es que todo lo que haces por Internet está el, expuesto, ¿no? A,